León y saludos desde la sintonía de Berriozar y Ratia Saludos desde la sintonía del 10.8 de la FM Estamos a jueves 5 de junio del 2014 Entramos en el último mes de Euskal Música en esta nueva temporada 4 minutos que pasan de las 6 de la tarde y aquí comienza Como cada jueves Euskal Música tu cita con la música local La música que se realiza en Euskal Herria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 Y eso de las 7 menos 10, le te tendremos por aquí, por los estudios de Berriozar y Rátida, por el programa Euskal Música, la visita de varios de los componentes de la formación Ladislau. Un nuevo proyecto musical que, bueno, provienen de bandas como Brigada Criminal, Capta y Nemo, Los Rockingson, Fish fucking o Señor No. Es un proyecto que comenzó hace dos años eh, haciendo versiones en el local y después de haber compuesto sus canciones, Pues completan este su primer trabajo, pantalla, que a eso de las 7 menos 10, como te comentaba anteriormente, vendrán a presentarlo aquí a Euskal Musicas. Hasta esa hora, pues eh, te voy a dejar un poquito los dientes largos porque vamos a escuchar uno de los temas que te puedes encontrar dentro de lo que es este primer larga duración, dentro de lo que es este proyecto musical para esta banda, para, para Ladislau. Es el tema que abre el álbum. ¡Ates! ¡Ate! ¡Con ellos comenzamos el programa de hoy de Euskal Musican! Música Así comienza lo que es el primer larga duración para este nuevo proyecto musical para Ladislao, el álbum Pantallag. Esto que suena a Tess, a tés. La banda compuesta por eh, Xavier Lecuon a las voces, Joshua arrasti a la guitarra y a los coros y los hermanos, Iker y Joseba a dicha, Iker al bajo y Joseba a la batería. Lo dicho, eso de las 7 menos 10 estarán por aquí por los estudios de Berriozar y Ratia por Euskal Música para presentarnos este nuevo Larga Duración. Y vamos a seguir con fuerza, vamos a seguir con garra porque nos vamos con la banda cáutico que salta a la palestra con su octavo disco, EH Calin, que ha sido grabado en diciembre del 2012 y enero del 2013 en los estudios IGAIN e. por el técnico de sonido Aritz Arregui. Las mezclas las han realizado Jimmy de Sociedad Alcohólica y la producción musical la han definido entre cáutico y Jimmy. cáutico edita su octavo disco que lleva por título EH Calin y hay que decir que cáutico con su emisión punk y rockera quiere revolucionar todos los rincones, canciones redondas, cortas y directas Hay que decir también que es el octavo trabajo discográfico, como te comentaba anteriormente, pero antes está el Mundo Caótico en el 2001, Rasca y Pierde en el 2003, El Directo del 2005, Destino Escrito en el 2006, Adrenalina en el 2008, Reacciona en el 2010, en el 2011 llegaría El álbum con motivo de su décimo aniversario y en el 2013 editan este nuevo trabajo bajo el sello Vaga viga EH Calin, con temas como Así es la vida y... Un mal sueño, dos de los temas incluidos en el nuevo trabajo de Caótico. en el octavo trabajo discográfico para esta formación para Caótico el álbum EH Cali lo que escuchabas, así es la vida y esto que suena los últimos compases el corte número 11 del álbum Un Mal Sueño la banda compuesta por Johnny a la voz, a Esabi la batería, Fonta al lado al bajo ya los coros, Aguayico a la guitarra ya los coros y Aguayo a la guitarra El quinteto de Agurain Caótico Y nos vamos con música de aquí, nos vamos con música de Iruña Ya que hace pocos meses editaban lo que es su primera maqueta de sistemas Que se puede descargar a través de su página web ERAVE.tk También estuvieron presentando dicha maqueta aquí en Berriozar y Ratia En este programa Euskal Música La banda la componen Dani a la voz, Lander al bajo, Gary a la guitarra, Cristo a la guitarra Y Unai a la batería El grupo, la formación, se hace llamar ERAVE Lo que vamos a escuchar a continuación Los temas desde que llegaste aquí Y haz que isateco Scooby Dan <risa> De juntarnos todos los que estamos No podrá callar lo que cantamos Que tendremos, te vamos a echar De juntarnos todos los que estamos No podrá callar lo que cantamos Que tendremos, te vamos a echar Oera honetan Nazioa ropatek Zabaluta gauzkala Ezkal herrian mundu osoan Herri ez zuntsipena Gure arbasoen sustraietatik Enbor berri hau zutik jarretzen dugu Gure horiua entzuko dute Gurean harrikabena Gure herrian Ez aldun berezi Azke izateko Eskubidera Bailen ebean Un cancembreo, oh, havetasuna. Un herri ez altu merezi, askei uzateko bezu, iritzera. Baile le hon, Temas en castellano, temas en euskera, una intro, lo tiene todo. Este primer larga duración para erabe esta primera maqueta que te la puedes descargar gratuitamente a través de la página de ERAVE, ERAVE.tk. Y por supuesto, la puedes conseguir en sus directos, eh, por supuesto, en esos directos que ya han comenzado a dar por toda Iruñería para presentar esta maqueta de seis temas. Y de ERAVE nos vamos con la formación Nebelcha, grupo que surgió de la idea de Xavi Solano en una de las giras con Fermín Muguruza Contrabanda. El nombre del grupo que fue propuesto por el propio Fermín gruza viene de la paradoja de interpretar música negra por músicos blancos. La música del grupo se trata de una mezcla de rigi y ska... Y Hip Hop junto con La Trick Trisha. Además de algunos de los músicos de la contrabanda. Se unieron otros que habían coincidido como Xavi Solano. Anteriormente por ejemplo en Echaquic o De Solanos. En 2008 salió el primer disco del grupo. Titulado Made in Euskal Herria. Consta de 15 canciones. Principalmente en euskera. Aunque con canciones y estrofas en español, inglés y portugués. En 2009 varios miembros del grupo, como Xavi Solano a la cabeza, grabaron un CD más DVD titulado SNESOPAC, dedicado al mundo de la triquetrisa con canciones de ese estilo. El DVD incluía entrevistas a varios eh, triquitilaris. En 2010 el grupo sacó un nuevo disco titulado NOA con 17 canciones. En 2011 sale a la venta el CD Iru Colpetan con 15 canciones y remixes acompañadas del DVD Freedom. Y ahora regresan con nuevo disco bajo El brazo titulado Gora Y además con producción propia Ya que han sacado su propio sello Titulado Boss Gora Dentro de este nuevo trabajo te puedes encontrar Temas como Zapato Azulé O Lucharemos, dos de los temas Incluidos en el nuevo trabajo discográfico De Esne Belcha Venga Manuel, vota Volandeli ¡Vamos! simple Constru construyendo puentes por medio de la imaginación pedacito pedacito pegando vamos pegando vamos avanzando cambiando el panorama Es tiempo de cambio es tiempo de aportar una solución sion, sion, sion, sion, sion, sion, sion, sion, aunque yo te diga que no te estoy soñando aunque yo te diga Aunque yo te diga que no tan miedo de mi te sigo llorando aunque yo de liga que no te seguiré que no que nos trae Esnebelcha dentro de su nuevo larga duración Gora. Con colaboraciones importantes como por ejemplo en este tema titulado Lucharemos la colaboración de Adrián Salas de la Pegatina y la Canija de Callados. Xavi Solano al frente de todo este proyecto musical que comenzó ya hace un montón de años como te comentaba anteriormente y que ahora regresan con este nuevo larga duración Gora con sello discográfico Sanal propio Gosgona de recabaste real y con temas como Zapato Azule o esto lucharemos yo día cantar arte la que escutaron tu laberíntico ahí se hará fresco tu color Horsupazktatik gutte filtitzenia hocam ere sol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 que nunca con golpes de batería de gran personalidad y bajos distorsionados funcionando como un reloj la presencia de la guitarra es notoria los riffs de Gorka son preciosos siempre sorprenden con nuevos detalles en cada escucha y por último como no, no podíamos olvidarnos de Shorkun con más registros de voz que nunca jugando con las melodías desarrollos e intensidades en estos nuevos temas que te puedes encontrar en el álbum arracala lo que vamos a escuchar, el tema que da título al álbum arracala y El tema Okia, hablamos De lo nuevo, de CashBatter la voz inconfundible de Sorgun. Anteriormente a este trabajo discográfico, como sabrás, pues eh, sacó unos eh, discos en solitario, digámoslo así entre comillas, eh, llamado Sorgun. Y ahora regresa con esta banda con Kasla y este nuevo larga duración Arrakala y con temas como Arrakala o esto que estamos escuchando, Okiya. Oh, yeah. ¿Y qué te parece si nos vamos un poquito a la Purdi? Eh, al norte de Nafarroa también para escuchar El tercer larga duración De esta banda, el tercer larga duración de Sutik, que regresan con El álbum titulado Bulcha de Embalada Bajo el sello Mukaki Produkcioak Y en el cual pues te puedes encontrar 12 temas, entre ellos Lortuko Duguna o Errira Dos de los temas de esta banda de Sutik del norte de Nafarroa Música Boutique ZEP Zone d'expression populaire Debu sur la table Europa junta costa jarrenetariko herria Lekuko dugularik hor historia Berez gizongu ziak berdinagira Baina horra horre nalde ez dira Kure berri emateko hor dira Telebista irratia izkuntza dantzak altu edo jantzia Horri etarik babederen orkez du ikusia Bai horkira Europa osoan eta gehiago ere ipilia Gugaitu zuen lurrik gabeko aberria Balinbaginuen ere handiak jabetu dira Guri utziz gutizia Gure lurra gure dizenez jartzia Baina bertzek Herabilia Gure buruaz jabet izatea da gure naia Ha, ha uberrada je te le fais en bass quand jet ou la belle arabia nos slogans traverse les mers et les frontières transp tu ces quartiers disciplinaires ils s'écrivent sur les murs se crache à la figure au parloir il se chuchote en secret dit ce se murmurmu il transgresse les ordres et les consignes il méprise les uniformes et les insignes fracaires à leur logique impériale j'écris jamais à mon péêter les corps focales les poèmes commence par une dépéncia Pas catastrophe de guerres nourri à la colère Culture tu luttes et haï pas révolutionnaire passeport indésirable dialecta contrôlable shouting c'est redoutable toujours te pousse sur la table et il va croire ça de gunung parte hartzeko alderdiak ukatua, debekatua, hetxia nolako, nolako, justizia frantzian espainia nolmen demokrazia haien herrietan preso da gure gazteria haien horroimen ez den argazgia parentatil jautxia Euribako itza Xabi Miqueluna jose edoina Zuena izan da Espainia Hauda. Hauda, justizia Gukegin baginuen horren erdia Munduko herriek irekiko zuten begia Baina hor ditugu Frantzia eta Espainia Espainia, hipokrisia Betian zinatuzdoa Historia, batak edo bertzeak Idatziak, gaur armak Hixi dudira Baken Da jarria, eskatzen dugun Temas que te hacen bailar, que te hacen disfrutar La música de Sutik con su nuevo larga duración en Balaban Y con temas como Lortu Koroguna Puesto que estamos escuchando Errida Desde el norte de Nafarroa, desde la Purti también La música de Sutik Bueno, ya tenemos por aquí, por los estudios de Berriozar y Ratia, por el programa Euskal Música, a la banda Ladislau, que vienen a presentarnos un nuevo proyecto musical llamado pantalla Y a hablarnos un poquito de la trayectoria de la banda, de los conciertos, de las letras, de la música, de todo un poco. Escuchamos uno de los temas que te puedes encontrar dentro de lo que es el primer larga duración de ladislaw Y nos vamos con esa entrevista temas que te puedes encontrar dentro de lo que es el primer trabajo discográfico para esta formación, para la formación de la Kao Ladislao. El álbum se hace llamar pantalla que lo que está sonando, Infernurá, Soás, segundo corte del álbum. Para hablar de este primer trabajo discográfico, para hablar un poquito de la trayectoria musical de los conciertos, tenemos a dos de los componentes de la banda, a Xavi, voz y a Joseba, batería, rachaleón Buenas tardes a los dos. Hola, eh, para comenzar, vamos a hablar un poquito sobre los inicios de la banda. Eh, ¿Cuándo se forma, cómo se forma Ladislao? Bueno, pues Ladislao se formó después de las rupturas de nuestras anteriores bandas, que fueron Captain Nemo Hibrida Criminal y empezamos a empezamos a hablar de que igual podíamos quedar en el local, pues por, para lo típico, ¿no? Pues para tocar unas versiones y así y a raíz de eso pues empezamos a sacar canciones propias y Y luego, pues eso, pues hasta ahora, pues sacando canciones nuevas y así, y al final, pues a grabar disco y todo lo que conlleva todo eso, ¿no?, de aquí en adelante. Uh -huh. eh, como bien habéis comenzado eh, comentado, empezasteis hace dos años haciendo versiones, versiones de grupos que os gustaban, versiones de grupos internacionales, de sí, todo, de, de todo. Sí, de clásicos, de, de punk rock, de hardcore, de, de bueno, de... De cosas que tocas en el local para pasártelo bien, ¿no? De, de grupos que te pues, que te gusta tocar y eso eh, Ladislao, un nombre que le, le ha avisado a la banda ¿eh? ¿Cómo surge este nombre? ¿Tiene algún significado especial para los componentes? ¿Surgió sin más? Que es una chorrada Sí, una, una gran chorrada, sí no. pero, bueno, pero, eh, pero mola la chorrada esa Mola, mola, no sé eh, Mira, le preguntaron al bajista eh, A ver qué nombre tenéis para... Bueno, para... Para escribirnos ahí en los locales y tal Y se le ocurrió la Ladislao y punto, no tiene ninguna otra explicación eh, Los componentes venís de otras formaciones, no es con Ladislao donde comenzáis en esto de la música Contarnos esa banda un poco, la trayectoria de ellas, si se han disuelto algunas, si siguen todas eh, Se han disuelto todas, claro <risa> <risa> Estamos hablando de bandas de, por ejemplo, Fishfucking, que estuvimos Joseba y yo pues, eh, pues hace pues el 2000, lo dejamos, ¿no? empezamos en el 95% Y luego pues eh, yo he estado en Captain Nemo eh, y he estado en Brigada Criminal, ¿Eh? bueno entre otras bandas, porque Joseba ha estado en, tocando en Señor No y ahora está en otro grupo también, sí. en Bulletproof Lovers. En cuanto a influencias musicales, a la hora de sacar este proyecto, ¿algún grupo os ha influido en hacer este estilo de música? ¿Alguna banda de referencia tenéis por ahí? Uf, muchas. Un, un pues, sí. Podríamos estar toda la tarde hablando de bandas y de, de influencias. Todo sí. lo que es el rollo pop and rock, hardcore y pues ese rollo, pues... Eso es, el punk clásico inglés, sí. el americano, el, los, las bandas de los 80 de hardcore, los grupos de higieners y australianos... Hay mucha uf, mucha influencia, sí. Uh -huh. eh, antes de hablar del primer trabajo, pantalla, ¿qué diferencia encontráis entre los inicios de la banda hace dos años hasta la salida del disco? Bueno, ahora es una cosa más seria, ¿no? Eh, la, al principio, como te hemos comentado, es una cosa que bueno pues vamos a tocar unas versiones y a pasarlo bien ahora bueno pues hemos sacado canciones nuestras y bueno es una cosa que es un reto más de defender las canciones en directo y pasarlo bien eh, Pantallac, primer trabajo de la Ladislau, ¿cómo fue el proceso de grabación del disco? contarnos un poquito Pues lo grabamos, eh, después de sacar las canciones, eh, fuimos a Bomberenea, uh -huh. eh, y ahí grabamos las canciones con, con Chap, con el gran Chap, Un, saludos de aquí, es de aquí. Y pues eso, hicimos toda la grabación, fue grabamos todos juntos, eh, menos las voces, luego aparte Xavi eh, sí. grabó las voces y todo eso, y... Sí, ya en un sí. fin de semana grabamos en directo sí. la parte musical, luego se metió la voz y los arreglos de guitarra y todo eso, y sí, en cuatro o cinco días... Ya está, pues ya, por fin, el disco. Eso es. Eh, ¿Habéis tenido alguna colaboración en el disco? Al ser el primero, ¿lo habéis querido saborear solo vosotros? Sí, Bien. hemos sido egoístas y sí, no hemos invitado sí. a nadie, ¿no? <risa> no está la cosa como para compartir. Sí. <risa> No, bueno, eh, no, no hemos querido ni meter ninguna versión Y bueno, al principio igual decíamos Bueno, meteremos... No, no, no, ni, ninguna versión eh, Han salido los temas ahí uh -huh. Pues bastante ¿No? Rodados y bueno uh -huh. Y es bastante nuevo también para nosotros No meter sí, sí. versiones sí, en la primera un disco vez. Hombre, sí Con Brigada hicimos a nosotros el segundo disco Que no metimos ninguna versión sí, No, no me metiste no meti no. ¿no? Y, Sí, pero bueno, si no Es no. algo nuevo, hay que no hayamos uh -huh. metido Eh, hablando un poco de las letras de las canciones, ¿qué queréis expresar con estos temas a la gente? ¿De que van un poquito las letras? Uf, las letras, bueno, se pueden interpretar de varias, de varias formas. Manera, ¿no? Sí, porque algunas tienen un, cierta ironía y, bueno, eh, pero digamos que es como un reflejo de la sociedad, de la locura, de la adicción tecnológica, del control cibernético, de muchas cosas. Del personaje este, el Shaolin... Uf, podemos hablar de <risa> <risa> en muchos temas. Eh, ¿Quién es la persona encargada de las letras de las canciones? ¿Cómo tratas los temas para plasmarnos, digámoslo así, en la música? Bueno, eh, se si me toca a mí hacer las letras, pero bueno, eh, ellos se encargan de, de hacer las canciones, ¿no? Y yo, bueno, pues a partir de eso saco una melodía y luego meto las letras. ¿Dónde está mi inspiración? Pues bueno, eh, leyendo el periódico te puedes inspirar, bueno, puedes sacar a, eh, mil letras. ¿El disco es un trabajo en conjunto? Me explico, al componer la música, las letras de las canciones, ¿las componéis juntos o cada uno trae su idea en el local? Sí, pues yo creo que es lo típico, ¿no? Como, eh, pues el bajista y el guitarra traen alguna alguna idea, lo que sea, luego pues yo con la batería le meto un ritmillo y luego viene Xavi, saca una melodía y se haga la letra luego uh -huh. y luego pues uh -huh. eso, la completamos. eso es eh, Hablando un poco de la portada del disco, de quién ha sido idea, cómo surgió... Bueno, el, el diseño, la foto, la idea toda es de de Goiz es un amigo de Leaside que no es ni profesional ni nada, es un, es un chaval que bueno, que le gusta mucho pues estas cosas, ¿no? Y bueno, pues se ha aportado con nosotros, ha hecho un trabajo excelente. El título del disco Pantalla cómo surge, le tuvisteis que dar muchas vueltas a la cabeza o surgió sin más? No, bueno eh, habíamos sacado una canción que se llamaba pantalla aquí bueno la idea de, de sacar una foto nuestra eh, en diferentes pantallas nos pareció muy acertada ¿no? Uh -huh. y además es lo que es lo que une igual todas las letras no las pantallas eh, al final las estamos todo el día y con la pantalla arriba y abajo ¿no? con el móvil con las tabletas con Y todos los temas que surgen de ahí, pues están ahí eh, Antes de hablar de los conciertos, si os parece, vamos a escuchar un tema del disco ¿Cuál os gustaría que la gente escuchase? ¿Cuál es, digamos, el tema referencia de la banda? Joder. <risa> bueno. Todas son temas referencia, <risa> pero bueno, por elegir una... <risa> bueno, pues igual Berrero Or, ¿no? Es un tema que, que nos gusta sí. pa... bueno para que la gente lo escuche por primera vez Igual... no igual eh... El directo también la tocamos bastante al principio y, no sé, nos gusta mucho. otro de los temas incluidos dentro de lo que es el primer trabajo discográfico para esta formación para Ladislau dentro del álbum Pantallac, vamos a seguir con la entrevista que estamos manteniendo tanto a Xavi como a Joseba, eh, vamos a hablar un poquito si os parece de los directos que repertorio tenéis eh, para presentar el disco, vais a incluir todos los temas del disco vais a incluir versiones que habéis hecho durante estos dos años en el local sí pues aparte de que tocamos to todo el disco completo eh, tocamos como seis versiones eh de Government Issue de, de los Signs de de Rip, the, the rip the super, suckers. The super Suckers y de Off. Eh, ya habéis comenzado a presentar el disco, lo habéis hecho en Tolosa, lo habéis hecho en Gasteiz, ¿cómo ha sido la presentación ante el público? La de, la de Tolosa fue genial porque vino mucha gente y tocamos además con un grupazo como es Willis Drummond y había mucha gente y no sé, nosotros muy a gusto. Pasar el primer concierto muy muy a gusto. Y en, en, en Iruña... Hoy oh, en Iruña, en digo en... en Gastéis. muy bien, también. Mm. Y este fin de semana tocamos en Bermeo el viernes y el sábado, pues, cer, muy cerquita de aquí, en el Echarri. Os animo a todos para pa que vayáis allí. Es el aniversario del Gasteche y ahora mm. bueno habrá buen ambiente. Por una buena causa, además. Eso, eso es. Es. Eh, Tocáis junto a Caos Urbano. Mm -hmm. ¿Y que nos vamos a poder encontrar? ¿Alguna sorpresa que podáis desvelar o...? Bueno, bueno eso no <risa> se puede decir. <risa> no, de no, no se puede decir todo porque igual... <risa> No, lo que es, lo que se va a encontrar es un grupo que lo va a dar todo y bueno, pues, eh, lo va a intentar pasar bien en el escenario y pues eh, con la intención de transmitir ese esa energía y ese buen rollo. Uh -huh. eh, de los 11 temas que se incluyen, personalmente con cuál os quedaríais? ¿Cuál ha sido el tema que más a gusto lo habéis compuesto en el local o en el estudio de grabación o a la hora de escucharlos es el que mejor os ha salido? Joder. Pues yo por mí, o sea, para mí No sé por qué, pero la que más me gusta es, es siempre pido además cuando venimos a hacer alguna entrevista la Ichin, e no sé, es, toco más a gusto, no sé por qué, me parece que tiene esa energía también a la hora de tocar la batería, por lo menos para mí tiene le hace falta un poco de fuerza que, que intento darle también y por eso ahí es, esa canción es la que más más me gusta a mí. Bueno, a mí me gusta también eh, la de Atesa Tesi sí me gusta porque tiene un guitarreo así potente y bueno, yo creo que me gustan todas, sí. Hombre, hay alguna que no te, te gusta menos, ¿no? No voy a decir cuál, pero... Eh, ¿Qué ha sido para Ladislao lo mejor y lo peor de la trayectoria musical, corta trayectoria, dos años? Eh, vamos a ver, lo mejor lo mejor es que ahora nos está saliendo todo bien, ¿no? Y pues de pasar a ser un grupo de versiones, eh, bueno, ya tenemos un trabajo y la cosa que parece que va, va muy bien. Lo malo pues bueno, eh, Joseba estuvo pues un casi un año entero fuera y bueno, estuvimos ahí eh, bueno, un poco paradillos, pero no ha habido ninguna cosa mala. Bueno, luego la Ah, bueno, sí. Bueno, eh ya cuestiones personales sí que lo hemos pasado bastante mal eh, en cuanto a bueno, la, la novia del guitarra, pues bueno, pues que ya nos ha nos dejó pues hace unos meses y sí. Bueno, ha sido un poco duro De hecho está dedicado sí, ahí está al dedicado disco, ahí disco ahí y... A Ney y bueno Y recuerdos de aquí donde Exactamente, muy, muy grande El disco ha sido autoproducido por vosotros Pero tenéis la ayuda de Bomberenea y Kimchak eh, Contadnos un poco cómo contactasteis con ellos Cómo fue un poco el proceso este que habéis hecho Oh, pues volver con bomberenenea llevamos toda la vida pf, yendo a, a conciertos eh, pf, eh, conocemos a la gente a toda la gente de allí siempre nos hemos, nos hemos sentido como en casa ahí y, y ellos se interesaron eh, en sacarnos el disco y nosotros también queríamos sacar con ellos el disco o sea ha sido como una no, si sí, es. sí, hemos ha o sea, No hemos tenido que negociar nada y nada, ha sido como ellos, nos hemos puesto de acuerdo enseguida. Vamos, Aparte sí. que conocemos a, a toda la gente de Bombero, bueno, a Pachi y a... Fíjate, o sea, desde, nosotros hemos tocado el cultureche de Tolosa organizado por ellos antes de que tuvieran la casa ocupada. O sea, sí. hay una relación de muchos años. Lazcao uh -huh. y Tolosa está muy cerca y, bueno, siempre ha habido buen rollo y lo que ha dicho Joseba es como nuestra casa para grabar y para todo. Uh -huh. Eso es. Eh, ¿Qué es Ladislau para Ladislau? ¿Un grupo de hermanos? ¿Un grupo de amigos? Sí, sí, es un grupo de, de amigos, pero bueno, eh, unidos en una hermandad pues, rockera o punk rockera, o como quieras, ¿no? Eh, ¿De qué forma se puede conseguir el primer trabajo Pantajack? pues lo podéis pedir a Bomberenea Kentzak y luego a nosotros también eh, por vía Facebook y así todavía tenemos que hacer la página web y todo eso, pero bueno, y si no viniendo a los conciertos y, es. y pillándolo eh Izabalzen también nos distribuye Izabalzen también Zabaltchen, eso es. eh que bueno, que estará aquí en como todos los productos de Bomberenea, pues lo podéis encontrar en las tiendas aquí de Elcar. y sí, no, no es difícil. Es verdad que el vinilo lo vamos a, bueno, porque estamos a la espera de que llegue, pues pronto nos llegará el vinilo, que tiene un tema extra y es de color rojo, lo digo para la gente que le guste el, el rollo y tal, pues eso lo vamos a destruir nosotros y pues la gente que lo quiera, que venga a los conciertos, nos lo pida. Vale, o sea que te puedo pedir una copia, ¿no? Ya Exactamente, la, directamente. directamente. Ya la, la vas a tener guardada para ti. Eh, ¿cómo eso del vinilo? Porque hay muchos grupos que ahora le dan otra vez al vinilo. Eh, vuelve otra vez, de va a ser otra vez actualidad. Sí, que ha vuelto un poco, está un poco en auge el tema. Nosotros somos consumidores de desde de que era la vida, 15 años, sí, sí. Eso es, somos unos tontos románticos. <risa> sí. De la vieja escuela, pero sí que es verdad que, bueno, igual yo en las últimas ferias que he estado de discos así, ostras, veo que la, los, los precios han subido. Por eso. ¿Eh? Mm -hmm. Sí, sí, y bastante demás. Igual, bueno, como siempre hay gente que se aprovecha, ¿no?, de los booms y así. Pero nunca nunca ha desaparecido, es un formato que es, para mí es el formato de, mm -hmm. de la música. Porque ahora si te lo encuentras en CD y te lo encuentras en vinilo, en vinilo doble al CD casi, si te das cuenta. Claro, claro. Por eso. Eh, los demás componentes de la banda son... Iker, eh, mi hermano, y luego yo sugeraste el guitarra. ¿Alguna forma de contactar con el grupo a la hora de hacer conciertos? Eh, sí, en el disco aparece el teléfono de, de Iker y, sí, luego y pues, tenemos eh, eso tenemos ahí apuntada la, la, la página, no, el, el correo electrónico sí, y, el Facebook. y el Facebook. Y para terminar, ¿algo que me haya dejado? ¿Qué queréis decir? Pues lo que queremos decir es que la gente no esté en casa viendo basura y en internet, que vaya a los conciertos y que se lo haga pase bien Pues el día 7 lo tenemos cerquita, este sábado en Echar y Adanaz, en el Gasteche junto a Kao, junto a Chaos Urbano estará en Ladislau eh, Presentando este su primer trabajo con sorpresas y con versiones que mm. van a ser buenas y chulas eso eso es. Es. Pues Abby y Joseba, es que ricasco por oh, ahora en suerte con el disco, que todo salga bien Y a ver si dentro de poquito nos volvemos a ver otra vez por aquí con su, con el segundo trabajo. Sí, es, nos quedamos con el tema Ichoin. E eso es. Vale, creo es que eso. Nice. It's the night It's the night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 Empezaron hace dos años haciendo versiones en el local y después de haber compuesto sus canciones han completado su primer trabajo discográfico titulado Pantayac. Aquí estaban en Berriozario y Ratia, en el programa de Busca Música, Sabiera la Voz y Joseba la Batería para contarnos este nuevo trabajo discográfico, para hablarnos un poquito de la trayectoria musical de la banda, para hablarnos de los conciertos, para hablarnos de todo un poco de la Ladislau, que es el álbum y recuerda Que el sábado 7 de este mes de junio estarán en Echar y Arenaz, más concretamente en el Gasteche, junto a la formación Caos Urbano. Ahí estaba el tema con el cual cierra el álbum Emen Etaoray Nos vamos, si te parece, a escuchar y a saborear otro de los temas Nos vamos con el tercer corte del álbum El tema que da título al álbum Pantalla, que esto suena así La buena música que nos trae Ladislau Grupo de Lazcau con su primer trabajo Titulado Pantayac Y hemos tenido en los estudios De Berriozar y Ratia La entrevista con dos de los componentes de la banda Nosotros que proseguimos con el programa de hoy De Uscal Música, poquito nos queda Para llegar a las 7 y media de la tarde y decirte adiós Pero nos queda saborear y disfrutar Un álbum del recuerdo, vamos a decirlo así Nos vamos con el álbum De Videbat, el álbum Minha e Taishinha, ya tiene unos años Y lo que vamos a escuchar son los temas adiós Asken Erreguiña y el tema Sergati Kes, es la música del recuerdo hoy en Euskal Música porque tenía ganas de volver a escucharlos de Be The Bad Señor con dos temas, asken erreginao esto que estamos escuchando Ser Gadikes. Banda compuesta por Borja las voces a los coros y al bajo por Raúl a la guitarra, por Juanjo a la otra guitarra y por Gorka a la batería. El álbum editado bajo el sello Vagaviga Y lo hemos recordado hoy en el programa Euskal Música. Ya sabes, tu cita con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria cada jueves, cada fin de semana contigo, entre las 6 y las 7 y media de la tarde. Y nos vamos a el día despidiendo del programa de hoy de Euskal Música. Hemos tenido muy, muy buena música y hemos tenido la visita de dos de los componentes de la formación Ladislau para presentarnos su primer larga duración pantalla acá. Dentro de siete días volvemos con más fuerza, volvemos con más caña, volvemos con más garra, volvemos con 90 minutos, en todos para ti, relacionados a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria. Y lo que vamos a hacer es escuchar la canción, por supuesto, del Nafarroa Unies, recuerda 19 de octubre en sangüesa Esan y San Gosan. Lo dicho, volvemos dentro de siete días. ¡Agur!